...tiene que ver con la toma de conciencia y la participación en distintos momentos de la realidad. Por eso hoy estamos en contacto con Juan Lima. ¿Cómo te va, Juan? Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, Juan. Encantado de tenerte. Para que se ubiquen nuestros oyentes y oyentas, este, te sacamos como de una especie de, de cajita, ¿sí? Te presentamos como Juan, Juan Lima, y vamos a hacer también con el tiempo una presentación, por supuesto, más extensa y, y que se demora más en lo que va a ser una actividad que te toca llevar adelante dentro de poco tiempo. Vas a estar accediendo a una banca en el Consejo Deliberante en la ciudad de Santa Rosa, pero no es por eso, Juan, no es por lo más reciente este, que te llamamos, que te contactamos o que queremos tu mirada, sino para repasar por ahí tus orígenes como militante y ver cuál es tu mirada acerca justamente de esta actividad en la que nos encontramos tantos y tantas, eh, construyendo desde distintos colectivos, por supuesto. Juan, ¿cómo empezó, ¿cómo empezó a tocarte la puerta a la militancia? o ¿Dónde te la encontraste? Bueno, este, el placer es mío poder estar eh, hablando con ustedes, así que eh, gracias por esta oportunidad para poder contar un poco de qué manera eh, hemos empezado a involucrarnos y a participar en, eh, en, en política, pero sobre todo eh, contar el, eh, los orígenes en, en la militancia que tiene que ver más que nada con una militancia eh, de barrio, que es la que eh, siempre tratamos, traté de encarnar y es la que me gusta y es la que me siento realmente muy cómodo. Este, siempre ha sido el, el compromiso de, de mi parte de, de trabajar en el barrio en el, que, en el que elegir para vivir, que es el barrio San Cayetano, de la zona norte de la ciudad de Santa Rosa, más conocido como el, el Plan 3000, y, y bueno, esa vocación de servicio, esas ganas de, de, de dar una mano, de, de pensar en el otro, de pensar en la otra, eh, fue que... Eh, empezamos a hacer un trabajo silencioso en el barrio, de, de, de trabajo solidario y de compromiso con, con la gente, con los vecinos y vecinas. Este, y bueno, por ahí uno siempre eh, no teniendo una participación activa en cuanto a, a militancia partidaria y, este, y en organizaciones. Eh, pero en el 2015, eh, cuando eh, se produce el cambio de gobierno, eh, ahí me di cuenta realmente que había sido un, un error no, no, había, no haber estado siendo parte de, de, de, de involucrarme de otra manera, y es ahí donde empieza una militancia más activa, eh, no solo en, en, en el barrio en el que vivo, sino también eh, en columnarme en algún espacio político. Entonces, eh, de esa manera es eh, que me empiezo a tener una, eh, un compromiso real con, con el barrio en donde vivo, eh, empezar a hacer eh, actividades solidarias... Eh, eh, Pero ahora es así generar... con, con una pertenencia partidaria, Juan. Y ahora sí, sí, sí, por supuesto, ahora lo, lo hacemos con una pertenencia partidaria... Eh, Paralelamente con ese trabajo ya más intensivo que empezamos a hacer en nuestro barrio, también ya me enfilé en un espacio político que es Nuevo Encuentro, un espacio eh, este, cuyo referente es el diputado Eduardo Tindiglia, donde realmente me sentía muy representado por las banderas que, que levantaban, por, por, digamos, por los lineamientos políticos de este espacio. Y, y bueno, así que ahí comenzó una, una militancia, digamos, eh, barrial y una militancia partidaria, eh, así que es así un poco el, el comienzo, y bueno, eh, después eh, eh, no soy una persona con un largo recorrido en política, eso sí lo reconozco, pero sí que cuando decidió salir a, a jugar y a salir al ruedo lo hice con el total compromiso, con una vocación que ya existía siempre en mí, muy desde muy joven estuve eh, en, las, eh, en las filas de, del, del Partido Justicialista sin tener, te repito, una militancia activa, pero siempre pensando en que uno puede aportar y, y, bueno, y eso fue lo que entendí hace ya un par de años que vengo haciendo eso, comprometiéndome con Con, con la sociedad, con el barrio, con, digamos, con promover incluso a través de lo que uno hace la participación, que eso es lo, una de las cosas más importantes que a nosotros nos ha pasado eh, no solo en la, en la comisión vecinal que actualmente represento, sino en el espacio político también al cual pertenezco, sino lo más importante que nos ha pasado es generar esa confianza a través de las acciones, eh, eh, generar confianza eh, en la gente. Así que bueno, así ha sido un poco el, el, el recorrido, eh, el comienzo de la militancia activa de, de Mía muy bien Juan la verdad es que nos encontramos este, siempre más o menos en la misma situación con, con entrevistadas y entrevistados eh, llega un momento en el que hay que hablar de la de la significancia y este, también de lo de lo importante que se han vuelto las militancias para todas y todos lo cierto es que hay una parte de la de la sociedad Juan que lo mira con no digamos descreimiento pero con ganas de desacreditar Por Por ahí el trabajo del militante, estigmatizando la palabra militancia o militantes, y también estigmatizando la importancia, ¿no?, por, eh, por, también, por también transmitir una despolitización de la vida de las personas. Eh, ¿qué, ¿Qué se le dice a, en una charla, en un encuentro, a una persona que eh, por su formación o por sus este, ideales descree de las militancias y este, no, no cree que aporten, digamos, vos ya sabés a quién me refiero. Me parece que todos conocemos, Juan, a alguna persona que, que desalienta la participación, ponele. Sí, eh, totalmente. Yo creo que hay un, todo un, un, un movimiento que está intentando por todos los medios eh, apolitizar eh, que la gente no se involucre. Eh, y yo creo que lo que tiene que pasar es lo contrario. Eh, por la experiencia que uno ha acumulado, este, realmente la participación ciudadana es lo que, lo que realmente, eh, es, digamos, la, las grandes luchas, los grandes cambios, las grandes transformaciones, este, pero tiene que haber, o sea, nosotros eh, en el trabajo que hacemos y en el que... Eh, hemos encarado desde la milipa, militancia, de, desde nuestro espacio y en la comisión vecinal a la que represento, eh, siempre eh, hacemos mucho hincapié eh, en que la militancia tiene que ser eh, un accionar absolutamente desinteresado, que tiene que estar principalmente fundado en pensar en el otro, en ponerse en el lugar del otro sin anteponer los, los, las aspiraciones personales, los intereses personales por sobre eso, porque eso es muy fácil de percibir por parte de la sociedad. Entonces cuando la gente percibe que no hay intereses genuinos eh, detrás de una militancia que se realiza, eso lo percibe y eso después se, se, se, se castiga o se premia. Entonces eh, nosotros siempre hemos optado por una militancia eh, totalmente desinteresada, que esté permanentemente eh, sensibilizada por las injusticias, que se producen en los distintos ámbitos y sobre todo en el que tenemos alrededor, que es nuestro barrio principalmente, que esas son las principales transformaciones en las, en las que uno puede pensar. Entonces, eh, a partir de ahí es cuando eh, nosotros tenemos que generar esa, esa confianza y, y empezar a, a través de las acciones, a través de las decisiones eh, que sigan siempre una misma línea de coherencia, eh, generar esa confianza y alejar ese desprendimiento en el que en el que quieren este, someter a la sociedad. Bueno, justamente es un aporte que se hace siempre desde la transparencia y es muy claro lo que decís. Si te ven con las manos en la masa, Juan, definitivamente van a poder seguir diciendo lo que quieran, pero les va a constar que la, el compromiso es, es cierto y es bien real. ¿Qué te pareció la jornada de ayer? Para ponerlo un poco más al, a la orden del día, a, a nuestra conversación. ¿Qué te pareció, eh, digo, el paro este contundentísimo de los, este, del, del 29 de mayo? Porque a mí se me juntan el cordobazo y el paro de ayer me, me pareció demasiado significativo. ¿Cómo lo viste vos? Este, bueno, estuve, por supuesto que estuve presente ahí en la movilización, Y sí, eh, es, ha sido, la verdad que ha sido un paro contundente, masivo, y, y bueno, y que tiene que ver con este mensaje que viene eh, dando eh, no solo nuestra ciudad, nuestra provincia, el pueblo argentino, que está dando un mensaje muy claro a las políticas de este gobierno nacional, que insiste eh, en seguir en, en, en descargando estas políticas de ajuste sobre los que menos tenemos, eh, y bueno, entonces el mensaje ha sido muy claro, muy contundente, y yo creo que esto, eh, esto se va, eh, no queda acá en esto, sino que muy probablemente eh, tengamos que salir nuevamente porque eh, eh, este gobierno no, no declina en, su, en esta postura de, de, de seguir pensando en el ajuste, muchos de sus funcionarios eh, actuales y ex funcionarios aún siguen pensando que el ajuste que sea este ajuste devastador, eh, desmedido, eh, está a mitad de camino, entonces eh, no es que ya ha terminado todo, sino que ellos están pensando en mucho más políticas de ajuste, descargar más sobre el pueblo eh, eh, todo este desarreglo económico que han hecho a nivel nacional, así que bueno, pero bueno, por suerte tenemos eh, instancias en las que podemos eh, eh, realmente ponerle freno. Muy bien, muy bien. Vamos este, también viendo cómo se dio una transformación, ¿no? porque había muchos sectores al principio que... Iban acompañando el gobierno nacional, digo desde, por ejemplo, desde el mundo sindical, sin ir más lejos, este es, lo podríamos anotar como que este, es el paro que, al que convocó la CGT, finalmente convocó la CGT porque ya había habido recurrentes este, reclamos desde los, desde los sectores de los trabajadores y trabajadoras para que se produjera este, este paro nacional, este paro general y como vos decís también ha quedado demostrada la importancia que pueden tener estos hechos y la posibilidad, está abierta la puerta, la posibilidad de que se repitan antes de que el gobierno se, se termine su gestión por, de cuatro años, digo, y esper, estaremos esperando también de que se despida, digo, del, <ríe> del gobierno nacional, Juan. Eh, ahora, el, en, en los últimos este, días o en las últimas semanas, vemos una aceleración de la cosa política. Por ahí no es habitual que hablemos tanto de lo coyuntural con el entrevistado, la entrevistada para que, que, que convocamos para hablar de militancia, pero bueno, teniéndote ya como militante barrial, como parte de, un, de una formación política y también como participante en las elecciones últimas generales de la provincia, habiendo sido este, designado por el voto popular como este, parte del Consejo Deliberante de Santa Rosa, ¿Qué, ¿Qué te parece la política nacional? ¿Cómo lo estás viendo? Eh, una, una, una mirada, Juan, para ver este, cómo, cómo ves vos el posicionamiento de los distintos sectores y la aparición de los, pre, de los primeros precandidatos o candidatos. Bueno, yo creo que estamos en una etapa decisiva, crucial, y, y hablando ya en, en términos de, ya de, de pensar en, en, en nuestra patria, Yo creo que acá es donde realmente tienen que primar y, este, los gestos que no son tan comunes en política, pero hoy los gestos de generosidad y de amplitud son los que tienen que primar. Este, eh, muestra de, ello, de esto ha sido la, la, la conformación de la, de la fórmula Fernández-Fernández. Yo creo que estamos ante un gesto político sin precedentes y que eh, lo que busca es realmente buscar... Eh, Un, un sector de la oposición que realmente pueda dar, eh, digamos, respuestas eh, concretas para poder sacar a este país que eh, realmente va a quedar eh, eh, devastado por las políticas económicas de este, de este gobierno nacional. E, y bueno, todo esto envuelto, por supuesto, en, en, en cuestiones que realmente... Eh, no estábamos acostumbrados en, en, en otras épocas de, de, de la política donde había ciertos códigos que se respetaban, pero hoy vemos, un, un, un, digamos, eh, maniobras en lo político, que, que damos, digamos, estamos eh, ante un gobierno que está dando manotazos de, de ahogado, tratando de hacer eh, eh, por todos los medios eh, perpetuarse y seguir en, esta, digamos, en el poder, para seguir aplicando las políticas que, que nos han llevado, digamos, a, a una situación realmente crítica en lo económico, en lo social, en, en, en lo laboral, en cuanto a, a la, las políticas de industrialización, que realmente es, es, es un desastre. Bueno, yo creo que las, las, eh, eh, todos lo, lo, los indicadores económicos han, han, han caído de manera contundente y bueno... Este, yo creo que es la época de donde tienen que primar lo, lo, los gestos y, digamos, eh, ya no es tiempo para las espe especulaciones y donde tienen que primar lo, lo, los gestos de amplitud, generosidad, para poder eh, eh, dar respuestas contundentes en octubre. El, el, el primer trimestre dejó un saldo de casi 90.000 mil empleados este, empleos menos eh, Juan en la Argentina y es este como vos decís no hay ningún indicador en la economía que muestre que este gobierno haya tenido un acierto medio acierto si las elecciones determinan en octubre Este, que salga para acá o para allá la pelota, Juan, eh, digo porque está la posibilidad de un cambio, mirá qué palabra nos queda, este, eh, a través del voto popular, por supuesto, ¿cuál va a ser el rol del de militante de barrio y cuál va a ser el rol de Juan Lima, el concejal en la ciudad de Santa Rosa? Bueno, yo creo que, este, esperemos que, La gente, bueno, ya han habido eh, mensajes claros de parte del pueblo argentino a través de las últimas elecciones que se han llevado a cabo en, en distintas provincias, que van dejando un mensaje muy claro de, que, de un rechazo rotundo a las políticas de, de este gobierno eh, actual, gobierno nacional, y, y eso nos hace pensar de que en octubre vamos a tener eh, la posibilidad de de, de ese, ese cambio que nosotros realmente queremos, de, este, de volver a ese, al, de cambiar, digamos, al, al trabajo genuino, al, a una sociedad eh, que viva dignamente de su trabajo, eh, a una sociedad que, digamos, donde la educación pública sea prioridad, donde la, el, el, la industria nacional sea prioridad. Entonces, si ese es el cambio que se da, bueno, bienvenido, es a eso lo que tenemos que apuntar. Eh, después el, lo del militante de barrio, eh, mira, eh, quien te habla es, es un albañil, un trabajador de la construcción. Y para nosotros eh, llegar al, a una concejalía o, o algún, digamos, cargo, alguna función pública, eh, es muy difícil. Entonces. Eh, eh, por eso uno pone en, en, en gran valoración este, este hecho que, que, que me ha tocado, este, así que el militante de barrio, más allá de, de los gobiernos y las políticas, solo, somos los que estamos siempre cara a cara con la necesidad, mirando a los ojos aquellos, que, aquellos datos que por ahí nos, muchas veces se transmiten por radios y conocemos de estadísticas, de, de porcentajes de desocupación, de porcentajes de, de caída del empleo, y nosotros los, los militantes de barrio somos los que les vemos los ojos a esos números, los que los miramos frente a frente y los que no nos queda otra que seguir estando siempre al lado de la necesidad. Entonces el militante de barrio siempre va a estar... Va a estar Lógicamente que eh, uno aspira a que sea con una mayor conciencia, que sea una, de aquellos que participamos en, la, en las actividades barriales que realmente tengamos conciencia de, de, de, de qué lado tenemos que estar, de a quién tenemos que defender y qué, eh, qué gobiernos promueven tal o cual política para saber defendernos nosotros mismos. Entonces, eh, por eso te repito, el, el, el, el militante de barrio siempre va a estar en la necesidad Y bueno, y en el, el rol que me toque cumplir es desde una concejalía, lógicamente va a ser una concejalía este, abierta, porque es una, va a ser una concejalía de, del pueblo, de la sociedad. Este, eh, creemos que de, por el lugar que hemos ocupado vamos a hacer eh, eh, muy buenos aportes a la gestión eh, municipal, así que bueno, con esa, eh, con esa perspectiva eh, encaramos este desafío y esta responsabilidad. Bueno, vamos a estar eh, contando los días que, que hacen falta para que llegue el momento de este cambio de autoridades que te va a llevar a vos a esa banca, que vos, bueno, Juan, estás describiéndola como una banca para el pueblo, para la ciudadanía, eso nos pone muy conformes, por supuesto, este, vamos a ser revisores también desde Radio Carmes, que es una radio comunitaria que trata de tener su propia agenda, vamos a estar revisando, por supuesto, como lo hacemos periódicamente, el trabajo y la gestión que lleves adelante, deseándote lo mejor, por supuesto. Eh, nos quedan uno, un par de minutos, Juan, este, y bueno, yo te quiero agradecer esta, este primer encuentro y comprometerte a que vuelvas a aparecer de acá a fin de año en algún momento en la siesta que no fue, acá en Radio Kermés. Por supuesto, muy agradecidos por tus palabras y por este rato que te robamos, este, y bueno... ¿Te queda el micrófono a disposición, Juan, por si querés redondear, dar un mensaje, mandar un saludo, o meter algo que se nos haya escapado que te parezca importante? No, simplemente, Juan Pablo, agradecerte a vos por esta oportunidad. Imagina que eh, debe haber mucha gente que, que no me conoce y tener la oportunidad de, conocer, de, de, de, de, de explicar de dónde uno ha salido a la luz de la política y las cosas que venimos haciendo, así que agradecerte esa, esta, esta posibilidad, quedo a disposición y bueno, eh, para cuando ustedes lo requieran, así que un gran abrazo y gracias por esta, por esta oportunidad, Juan Pablo. Gracias a vos, Juan, estábamos hablando con Juan Lima, este, y eh, profundamente agradecidos porque por ahí este, nos cuesta...